11.23 está Mariana c o Miserov, como les decía hoy temprano, ya sentada acá en nuestro estudio Balcarce 420 en Toay, para conversar sobre gente que no sabe dormir, ¿no? ¿Cómo estás vos? Acá estamos. ¿Y durmiendo? ¿Cómo vienen?、Eh, ¿Cómo vienen? Me la sabe que tengo que dormir con otro ahora, por pobre. <risa> <risa> que tengo que convertir e l lecho.、Eh, ahí estamos, qué sé yo. Eh, ¿No compartí hacer l e c h o No, no, durante 10 años、eh, estoy, yo tengo una pareja de hace 10 años con la que de... nunca había dormido juntas. Ah, mira, pareja del de, de hecho no compartir. d Nunca dormí con nadie en general porque, porque por mi vida nocturna molesto mucho. Claro. Y estamos en esa disyuntiva ahora en la que yo este, no, no acepto tener que renunciar a mi nocturnidad activa. Claro.、Cuando、yo escucho radio, música, a n d o infumable, prendo la s l u c e、eh, s Este, Leo,、claro. entonces bueno, sí, m o l e s t o Sí, sí, sí. Yo también en mis momentos de nocturnidad y alevosía también me levanto mil veces, despierto a, a todos los animales, es un, un desastre.、Claro. Pero, pero bueno, igual resisto durmiendo en el lecho matrimonial. Pero te gusta, vos disfrutás. Sí, sí, me gusté,、sí, pero bueno, es verdad que ahora que lo <risa> pienso, digo, claro, soy una molestia. Claro, pero... uno termina siendo molestia. Sí, ¿viste? sí, sí. Pero bueno, bueno、eh, igual estos días estuve con muchas pesadillas, no sé si es h a l o Y no lo que estaba sucediendo en el cielo.、Eh, así que, bueno, de un poco de eso vamos a hablar. Sí, yo sabes que ayer soñé a la siesta, porque es el ratito en que duermo un ratito, tipo media hora me dormí y soñé que me la ponía de frente con un ex que no、uh, veo hace un montón de años. ¿Te la ponías en qué sentido? En, en, en auto,、ah, pero de frente, terrible,、ajá. era un choque、eh, terrible. Sí. Sí. Bueno, para, para la terapia. <risa> bueno, yo soñé, tuve un sueño muy divertido que una amiga con la que ya no tengo relación estaba casada con Marcelo Tinelli. Mira. Bueno. Pero, bueno. bueno, pero ella tenía muchos beneficios económicos de ser d e l ambiente? Ella? ella, no, no, ella es、eh, profesora de yoga en Buenos Aires, en el conurbano, en Moreno, o sea, nada que ver.、Eh, pero fue muy, muy, muy divertido. Divertido.、Eh, me, me alegraba verla en el sueño, viste esa gente que no ves porque las cosas de la vida、sí. y las diferencias que, bueno, pasa. También eso es algo q u e es lo que tenemos que hablar en algún momento en esta columna,、oh. que es las separaciones entre amigues,、Yo、¿no?、Creo. Que no está socialmente aceptado, que duele como duele una separación de pareja y, bueno, como que si te separas de una amiga no pasa nada、uh -huh. y es realmente. Difícil de atravesar sí, y hay duelos、sí. y etcétera. Sí. Pero bueno. Y hay duelos y enojos. Totalmente, sí. Y sí. obsesiones. A mí me ha pasado de tener que seguir amigues porque me dolía que, que disfrutaran con otros amigues. <risa> bueno, como la, la monogamia también, ¿no? Como la lógica de la monogamia que se traslada a, a todos los vínculos. Sí, en, la, en realidad es el uso exclusivo del otro o la otra, ¿no? Sí, sí. Ah, igual yo soy muy, muy apegada. Para mí, este, yo tengo una sobrevaluación、eh, de la amistad. ¿sí? Claro. O sea, yo las personas que son mis amigas las sobrevalúo tanto, las pongo sí, seguramente sí, en un、plan. lugar de tanta idealidad que después sufro un montón. Sí, yo también.、Eh, y, y, y me enojo. Sí. Me enojo. Sí, sí, yo también me n o j o un montón. Soy resentida. Más no me acuerdo de nada, pero si me hiciste、Exacto. una, no me la olvido más. <risa> bueno, pero bueno, ya l e d a r e m o s e s p a c i o Sí, sí, sí. Eso, me gusta pensar también eso de la necesidad que tenemos de garantizarnos el monopolio de los sentimientos del otro de la otra. Bueno, en fin.、Eh, primero quiero pasar、eh, unos chivos、eh, para que vayan a ver a la Casa del Museo del Gorosco la muestra de arte postal que está basada en un proyecto de. ¿Para q u e escribimos Las mujeres es un colectivo de... De colegas escritoras de La Plata que、um, arman esta propuesta y se escriben con mujeres de todo el mundo. Y bueno,、eh, hicieron una, una inauguración la semana pasada, que yo no vine a la radio para poder hablar de esto, pero e s t á todavía las postales que donaron al Museo Olga Orozco porque son con la, bueno, con la temática de Olga, ¿no? O sea, se escribieron y, y se r e g a l a n una postal estas mujeres. Así que bueno, es muy lindo y ahora está abierta la convocatoria para quienes quieran participar. Y escribirse con otras mujeres.、Eh, bueno, siempre es, es muy interesante lo que sucede de la, del arte y de la literatura、uh -huh. postal. ¿no? El museo está acá nomás, una cuadra, una cuadra, acá en la Valcarce y 13 de caballería. Sí, y después le s quería recomendar la muestra de Artes del Fuego que está en el Museo Provincial y quería resaltar、eh, el trabajo de Eva Dólar, que ya es、eh, de t o a i y de、mm, eh, Bruni Montes, que es、eh, la primera. Artista travesti que expone en el Museo Provincial de Artes de La Pampa. Así que bueno, felicitaciones para、sí. ella. Vayan a ver la muestra. El sábado pasado estuvimos haciendo una lectura pública del cierre del taller La Urgencia de Lo Íntimo en el marco de esa exposición y fue la verdad que un. Me, ¿Qué mejor escenario、uh -huh. podíamos pedir para e l cual. Y, y, y el, la obra ganadora es de Gabriela López, sí, que、exacto. es piquense. Es p r e o s a sí, es preciosa.、Eh, detalle no menor. Está inspirada en un tema de Juan y Depeán, de Noticias. Compañero,、ah, bueno. piensas en mí,、eh, que nace a propósito de la historia de Alicia Parnoit y su hija, Alicia Parnoit, este, detenida en la escuelita en Bahía Blanca, una víctima de la dictadura que, este, bueno, estaba no pudiendo estar con su hija y, y, y se basa en ese, en ese vínculo. Que í que no t i m q u estaba no e p u d i é n d o s e entre una madre y una hija, y, y bueno, y ahí nace esta obra maravillosa, que vayan sí, a verla. No me acuerdo、preciosa. el nombre. Hay, la, un, hay una sensación que me causó cuando vi la muestra en general. También yo estaba conmovida porque era la primera vez que colegas a los que yo les di taller de, de escritura iban a leer en público por primera vez, entonces、eh, estaba con esos sentimientos, ¿no? Pero me pareció como muy tierna la,、sí. la, lo, los a l resultados、la、en、muestra. general, ¿no? La bueno, muestra. El de Bruni Montes es un、sí. venado de las Pampas que es una dulzura. Sí, totalmente. Y pensaba en algo que le escuché el otro día a Gaigo e r r e n i en la radio que decía、eh, que había que militar con ternura, ¿no? Y yo a mí me sorprendió esa idea, porque como que la idea de la militancia está más asociada、mm. a lo guerrero, a la pelea. Y dije, ay, mira, justo escucho esta frase que me, que me pareció, que me sorprendió,、mm. me hizo pensar. Y vengo una muestra de arte que es muy tierna, que la verdad、mm. es que estamos bastante acostumbradas a c o s t u m b r a d a s a aquel e arte por ahí、eh, últimamente. En estas épocas sea un poco más eh, violento. Eh, claro. ¿no? Como... Sí, sí, sí. Incluso la fotografía.、Sí. Eh, uno este, se encuentra con cuestiones más explícitas o que、Exacto. buscan generar. Sí, más defectos.、Eh, ¿no? Defectos,、sí, exactamente. Sí. sí, a mí también me gustó mucho. Bueno, la, la, la militancia con la ternura de Che Guevara. Claro. Este,、sí. Pero、eh, la verdad es que me, me, me vi varias obras de las que están expuestas y digo, ¿qué, qué, qué cosa.? Bonita. Sí, tal ¿eh? cual. Se、sí. sí. Y, también y eso, eso también las cuestiones con las texturas, como tirando a blandas, ¿no? Ese, ese venado así, relajado ahí, <risa> dentro,、uh. de, dentro de, de, de los materiales que son,、eh, bueno, escultura, ¿no? Que son、eh, duros. Bueno,、eh, esos eran mis eh, chivos. Eh, ah, y el. el Jueves、eh, vamos a hacer una feria y lectura、eh, King Confest en la librería, Brasita de Fuego 7623, tinta y tiempo, porque es la Semana del Orgullo, así que ahí vamos a estar haciendo descuentos con nuestros libros orgullosos、eh, y algunas lecturas. Y estamos auspiciadas por Comunidad del Libro, así que bueno, te, contamos con ese apoyo. Porque ¿Qué es estamos, Comunidad del Libro? Es una comunidad, una productora de Buenos Aires que está tejiendo redes federales, Con varias librerías del país. Y bueno, se trata de fomentar, es una asociación que tiene el apoyo de Mecenazgo, y o sea que puede dividir el dinero que le da a Buenos Aires a las provincias, me parece muy bien.、Eh, y también de la Embajada Española, así que bueno, estamos、eh, relacionándonos con ellos. Bien. Y, y bueno, es Halloween y quería hablar de la literatura de terror, pero traje una novela de la que vamos a hablar el jueves en el club de lectura de la librería de Tinto y Tiempo, que se llama De Ganados y de Hombres, de Ana Paula Maya. Y hoy me doy cuenta que es una novela que puede ser leída en clave de terror por algunos elementos que tiene. n o Les voy a leer un, un fragmentito y luego seguimos conversando. Vale. Edgar Wilson suspende la masa en el aire y la descarga, acertando en la frente de la vaca que inaugura el segundo lote del día. Santiago está haciendo un buen trabajo y mantiene su ritmo frenético, siempre elongando y precalentando antes de entrar al box. Edgar Wilson está satisfecho con el trabajo del nuevo compañero y confirma lo bien que hizo en mandar a seca a l fondo del río. Hasta el momento nadie vino a preguntar por él. En los lugares donde la sangre se mezcla con el suelo y con el agua, es difícil tratar de establecer cualquier distinción entre lo humano y lo animal. Edgar se siente tan en sintonía con los rumiantes, con la mirada insondable de quienes tienen y con la vibración de la sangre en sus venas que a veces se pierde en su misma conciencia al preguntarse quién es el hombre y quién el bovino. Un par de ojos con las pupilas dilatadas a través de las lentes mira el trabajo que él hace desde una abertura en la pared de madera del box. Edgar Wilson vuelve a concentrarse en su trabajo y se percata de que la vaca que acaba de entrar es quien tiene una frente una mancha como una gota de color marrón. Le hace una cruz con cal y, después de verse a sí mismo en ese par de ojos, alza la masa y la descarga. Un chorro de sangre va a parar a su rostro. Le salpica el ojo derecho, se limpia la cara con la punta de la camisa y le pide al peón que retenga al, al próximo animal porque necesita ir al baño a lavarse el ojo. Santiago lo escucha ir al baño y le grita a Edgar Wilson, que ya consiguió un par de anteojos de esquí para él. Enseguida agrega, acercándose a su compañero, que los anteojos están en camino junto con otras pertenencias personales que están en el taller de ese amigo suyo, de cuando trabajaba en Finlandia. Mis días de sangre en los ojos están contados, piensa Edgar Wilson. Cuando sale del baño, se topa con el grupo de estudiantes, moviéndose en fila, consternados por los pasillos del matadero, como las vacas en la línea hacia el box de aturdido. El grueso de ellos no está pudiendo respirar bien, por eso se pusieron un pañuelo que les tapa la nariz y la boca. Algunos decidieron recular cuando ya estaban entrando al área de sangría, después de imaginarse lo que tendrían que ver. Estar parado delante de vacas y bueyes que cuelgan boca abajo, enganchados por las patas de atrás, mientras del cuello brotan litros de sangre que llenan, mezclados con el vómito y los excrementos. Unos cuantos barriles fétidos. No era algo que ninguno de ellos tuviera planeado hacer. Ahora nadie iba a salir impune. Este pensamiento dejó conforme a Edgar Wilson. Acelera el ritmo de sus pasos de regreso al box e aturdido cuando Tono lo llama para presentarlo ante el grupo de visita. Él es el que desmaya a los animales. Todos lo miran. El profesor Aristeo, que no suelta ni por un segundo el pañuelo a cuadros con el que se tapa la nariz, se acerca y extiende el brazo para saludarlo. Mucho gusto, soy el profesor Aristeo, Edgar Wilson. Bien, Edgar Wilson, cuéntenos un poco sobre su trabajo, dice con entusiasmo, aunque con la voz sofocada por el pañuelo. Soy el aturdidor. El profesor Aristeo está impresionado con el hombre delante de él. Ah, sí, es algo fascinante. Acabamos de ver todo el proceso por la abertura que hay ahí en la pared. Es un trabajo pesado, requiere mucha fuerza física, mucha concentración. La verdad es que no todos los muchachos quisieron verlo. El profesor Aristeo es interrumpido por la voz de una de sus alumnas. ¿Cómo es matar vacas todo el día? ¿A usted no le parece que eso es asesinato? ¿No le parece un crimen matar tantos animales? Edgar gira hacia el punto donde viene la voz. Se encuentra con un par de ojos de pupilas dilatadas protegidos por unos anteojos de armazón gruesa. La muchacha, que viste una pollera larga y una blusa blanca con botones, va tomando nota de todo en un cuadernito negro. Edgar mira sus zapatos de cuero en dos colores, negro y marrón. De un lado tienen una villa plateada. Son delicados y limpios. Piensa en la hija de Burrunga, que necesita anteojos para mejorar la vista. Bueno, esta es Ana Paula m a y a una escritora brasilera de 46 años. Y este es su libro de Ganados y de Hombres, que integra una trilogía de novelas breves en las que ella、mmm, profundiza en el universo brasiliano. Masculino de los hombres rurales, entre comillas. n o Me hizo acordar a la poesía de、eh, Soledad Castresana, no sé si,、ah, si la t e n é s Soledad Castresana es una poeta, este, bueno, no vive en Argentina, búscala, ha sido editada sí, no,、eh, en varias、no. ocasiones por Caleta Olivia.、Ah, y, es, claro, y sí, es, tengo, es, sí, es pampeana, sí, es de l i c o s General la tengo, la tengo. Pico, bueno, tiene una poesía. Así sangrante、uh -huh. como, como lo que acabas de leer. Bueno, esto es, no es poesía, pero me hizo universo, ir para、claro. ese lado. Bueno,、eh, me parece muy interesante cómo Ana Paula Maya pone a jugar esta cuestión de la cadena productiva. De, bueno, ahí no termina la escena, ¿no? Después él, él no, bueno, no discute porque Edgar Wilson no discute, es una persona como muy literal, es un hombre de campo que. Que le dice, ¿usted es un asesino? Sí, soy un asesino. ¿no? ¿Y n o usted come hamburguesas? Le pregunta en un momento. Y ella le dice, Sí, bueno, acá empiezan las hamburguesas. ¿no? Como también esa cosa de evidenciar bueno, dónde comienza la, la, la cadena productiva, de, de, sobre todo ahora que estamos cuestionando tanto el consumo de la carne. n o、eh, Bueno, hay personas que no tienen alternativa a qué dedicarse. Y Ana Paula Mea trabaja mucho con el trabajo trabajar de, de la muerte, de producir muerte. ¿no? De, de, en esta novela específicamente se centra en Edgar Wilson, que es el aturdidor, que él genera un vínculo con las vacas muy amoroso antes de, de aturdirlas. Y la contradicción que surge en la novela y el conflicto es cuando viene un aturdidor que no las aturde lo suficiente porque les gusta verlas sufrir. ¿No? Y bueno, eso es como muy, muy alucinante. Me, me, me fascina esa sensibilidad de un personaje que pareciese que no, que no la tiene a simple vista. ¿no? Después, por otro lado, también da para pensar el cliché de los hombres de campo: ¿no? con qué sensibilizas y con qué no. Y Lo que más me interesa de la literatura de Ana Paula Maya es que no es una literatura donde entren las mujeres, prácticamente no existen personajes femeninos, salvo en una de sus novelas que hay una voz de una radio que es femenina, pero solamente eso. Entonces, los hombres generan sus propias leyes, ¿no? que no siempre son compatibles con las leyes、eh, sociales de. La ciudad, por decirlo de alguna manera. Es decir, si se produce una injusticia, se va a resolver con los propios términos de los hombres del campo. No van a ir al señor juez a pedirle. Claro, que claro, en... hay una organización comunitaria que,、sí. que, que se da, digamos, este, en, en las tribus. Este, no, que, que se van armando, digamos. ¿no? Pero、sí. no es que el conflicto está permanentemente expropiado por el Estado. Totalmente. t e n e m o s una virtualización en la cabeza. Y, y el monopolio no, de la ¿sí? muerte que tiene el Estado o el monopolio de la justicia, ¿no? Eso que dice preciado de. de sí. ¿no? Bueno, en fin,、eh, no lo tiene el Estado, sino los propios hombres、claro. que hacen su propia justicia.、Eh, eso por un lado, y por otro lado, también al estar alejados de. de De l a m i r a d a f e m e n i n a digamos, tienen otras posibilidades de vincularse, ¿no? Como que a veces, muchas veces observamos, cuando la, las mujeres observamos cómo se relacionan los varones, nos producen esa cosa como de, de sagrado, ¿no? Que muchas veces es performático, para, por, porque es la lógica heteropatriarcal para nosotras. Bueno, en este caso, Ana Paula Maya es una maestra de describir esas escenas en las que ellos se pueden permitir incluso momentos de ternura,、eh, porque, bueno, nadie los está mirando, ¿no? i n c l u s o Con los animales. ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de este libro el jueves en la librería de Ganados y de Hombres de Ana qué hora? Paula Maya a las 18. A las 17 es el Festi King Confest. Arranca a las 5. Sí, y, a las 19, y ahí tenemos、eh, barata de libros. Y luego vamos a charlar de, de Ganados y de Hombres de Ana Paula Maya.、Bueno. Como esta es la semana de Halloween, quiero hacerle una recomendación cortita y ya me voy, te prometo. <risa> no, no, si todavía quería、ah, charlar、okay. un poquito más. Bueno,、eh, estuve viendo la serie, no sé si la vieron, La Caída de la Casa Asher. No, está, vi que está muy recomendada. Sí, está basada en el texto La Caída de la Casa Asher de Edgar Allan Poe, que es uno de mis autores preferidos, y realmente está muy, muy bien. Tienen que superar el segundo capítulo. El primero está muy bien, el segundo no, es un muy mal capítulo, pero superado el segundo capítulo está muy bien. Yo, porque casi la abandono, sí, sí. y lo hablé con, con otras personas y también me dijeron lo mismo. Es un gran homenaje a Edgar Allan Poe y es para las personas que, no, que nos gusta el autor. O sea, se puede ver, aunque no hayas leído al autor, porque es muy efectiva, tiene todos los condimentos del terror clásico está muy bien, todo cierra al final como pe perfectamente. Pero independientemente de eso, a mí lo que me dio placer estético es encontrar las referencias a Edgar Allan Poe, ¿no? que es una, un homenaje a toda su obra y no solo a la caída de la Casa Asher. Así que bueno, les recomiendo eso y por supuesto、eh, la literatura de Poe. ¿Y es una、eh, serie inglesa, Yankee? Es, es?、Eh, yankee ah, es Yankee, es Yankee. sí. Y está en Netflix. Está en Netflix. sí. En Netflix está、ah, ahora s a l i ó hace、Netflix. tres semanas. Hace la、nuevita. mayoría lo tiene, así sí, que sí, lo van、sí. a poder ver. Sí, vi que estaba muy, muy Dada, este, pero la verdad es que no estoy viendo ninguna serie ficción. Estoy、Ajá. viendo documentales,、claro. este, no sé, no me estoy conmoviendo, o sea, comprometiendo con la ficción、claro. todos los días.、Bueno. Che, viste que、mmm, salió ayer un comunicado fuerte de、eh, más de, de 500 firmas, escritores, escritoras,、sí. este, artistas,、eh, pensadores, llamando a votar a masa. Sí. Eh, que nos, la, la otra semana hablábamos de que había por ahí cierta corrección política por parte de escritoras feministas que no,、sí. que no estaban este, acompañando este, todo o nada.、Sí. Bueno, parece que cambió esa. Sí, bueno, bienvenidas <risas> al cambio. Sí, sí,、eh, estuve viendo el comunicado y también.、Eh, bueno... Pensaba en la, la tibieza de, de Del Caño y de Miriam Breckman que dijeron: No apoyamos a. O sea, no voten a mi ley, pero no apoyamos a Masa. Bueno, sí,、tal. ayer salió un comunicado muy, muy cuestionado.、Sí. El Respecto del comunicado, sí, estuve entre las firmantes、ah, del mira, comunicado. Son tantas que, que te, sí, te imaginarás、sí. que no miré. No, sí, por supuesto. <risa>、eh, bueno, me parece que también estamos en un momento bastante particular después de que quedara n evidencia. Eh, que mi ley no está tratando su salud mental, n o、eh, uh -huh. porque el problema、eh, no sería que, que tuviese problemas de salud mental, porque. Militamos porque las personas que tenemos problemas con salud mental podemos hacer cualquier cosa, es decir, podemos ser presidentes también, pero tenemos que estar siendo atendidos, tenemos que estar en, en nuestros cabales, digamos. Si le damos rienda suelta a la, a la psicosis o,、uh -huh. o a cualquier problema de salud mental que tengamos,、eh, probablemente no vamos a poder superar la presión, va a estar en peligro nuestra vida y la vida de los demás. Así que creo que una vez que eso queda tan en evidencia,、eh, las autoras y los autores que por ahí.、Eh, Discutían o, o, la, el, la posibilidad de votar a masa. Bueno,、eh, creo que no, no quedó mucha alternativa.、Uh -huh. En ese sentido, estoy bastante tranquila. Me preocupa un poco estar tranquila porque estaba muy tranquila para, para las pasos también. Y bueno, pero vamos a ver qué,、eh. qué, qué pasa. ¿Cómo la ves vos? <risa> no, no sé, no, no quiero arriesgar. No, no, no, no. No, porque me parece que. Te veo un poco más tranquila igual.、Eh, no, por supuesto que estoy más tranquila、eh, porque fue un alivio. Eh, pero me parece que independientemente del resultado, que esperamos sea el que, que más va a ser presidente,、eh, me parece que hay, que hay un laburo enorme que hacer para que no estalle a los cuatro días una guerra civil. Y lo digo así claramente porque、sí. es lo que, el, el, el, la percepción que yo tengo en base a la construcción de, un, de, de, de 8 millones de personas este, que se pueden dar el. No sé, la, la licencia、eh, de acompañar a este personaje como, como referente político.、Sí. Eh, digo, porque, porque habrá un voto hambre, habrá un voto dolor, un voto amargura, pero eso no es、eh, directamente proporcional a no, seguir de modo este, irreflexivo、eh, a un personaje como Miley o como Villarruel. Uh -huh. eh, y en este caso, incluso con la estructura del macrismo. Eh, sí, y, y, y algunos partidos provinciales, en este caso en la provincia de La Pampa, el MOFEPA, que uno podrá siempre decir: Ah, son cuatro gatos locos, te ponen fiscales, qué sé yo. l、claro. a verdad que a mí no me gusta subestimar nada y en serio creo que nos gobierna por sobre todo un algoritmo que nos muestra una realidad a nosotros y otra realidad a otros. Sí, y, sí, y ahí、sí. este, es una grieta que la verdad Sergio Massa no la va a poder cerrar. No, y además le, le, le somos le muy endogámicos y, con eso. nos leemos entre nosotros,、Exacto. entonces es como muy difícil hacer ese paso.、Eh, Bueno, en esa estamos y también estuvieron testeando las encuestas a Villarroel por si m i l e i se bajaba. Así que, bueno, estamos en un contexto.、Eh, ¿Sabes bastante... qué estoy esperando yo? El,、eh, el debate.、Uh -huh. Estoy atenta、sí. a lo que va a pasar al debate, a ver cómo van a ser las reacciones,、eh, porque una entiende que estarán preparando a Masa para tocarle el punto flaco a m i l e i y que estalle por los aires. Bueno, este, veremos qué pasa ahí. ¿Qué, sí, qué sí. imagen queda de eso? No sé cuándo son los, El, los debates. Este fin de semana. Este fin de semana. Sí, bueno, fin de semana.、Eh, para que l a r balcones. Sí, está bastante moderado. m A s s a A mí me gusta、claro. la campaña que está haciendo. Sí, sí. Aunque después、eh, le, le voy a hacer paro y le voy a ir a las marchas y todo. Pero me gusta mucho <risa> no, la campaña no, no, que no, está, la está campaña, haciendo. La campaña, la verdad, que está muy bien. Sí, me, gustó, bien. me sí. gustó que se puso firme con las petroleras. La ¿Y、verdad. sabes que lo que está bueno? Va,、eh, no sé, a mí me, me, siempre me interesa. E insisto, después este, conversaremos de, tras 19 de noviembre.、Eh, a mí me gusta cuando una persona puede responder con,、claro. con, con información y contacto. c l a r sí, sí, sí, sí. independientemente、eh, de, de quien que i n esté de acuerdo. Claro, claro, sea quien sea. ¿Sí? Eh, que pueda dar una respuesta que no sea、eh, de titubeo o que no sea este, una ridiculez.、Claro. Eh, me parece que, que、sí. en ese sentido. Sí, totalmente.、No、Hubo una entrevista、eh, que hizo con Gelatina que、eh, estaba en desacuerdo con una de la periodista Ivana, no sé cuánto, sí, no me acuerdo. Ivana Shekher.、Eh, sí, que ella le decía algo acerca de la, de la política de, de la ley de alquileres.、Sí. Yo le decía, bueno, pero no podemos ser ombligocéntricos, por no decirle porteñocéntrica, ¿no? Tenemos que pensar la, la realidad habitacional. de Todas las provincias, y digo, bueno, la mina no quedó de acuerdo con él, no estaba sí, no de acuerdo, importa, no importa,、claro. pero la respuesta es por lo menos para pensar una posibilidad,、uh -huh. una alternativa.、Eh, y bueno, eso con todo, decía que a mí me gustó cómo reaccionó con las petroleras, como bueno, no,、sí. no van a sacar、Ma、un barco. La s ha tenido que transgredir un, propio, un poco r p p i o o un su propio discurso en este tiempo, porque、uh -huh. él lo que decía era que no tenía que haber una ley nacional de alquiler, claro,、sí. eh, sino que cada provincia debía darse su, su marco, y la verdad que. Eh, eso no es, no tiene nada que ver con este, garantizar o no un federalismo. Es una pavada grande una casa, porque tenemos ley nacional de educación y después cada provincia gestiona sus formas de educación sí, sus、claro. propias paritarias.、Digamos. Pero digo, él ha tenido incluso que ir acomodando esos. Sí, seguro, pero bueno, lo que digo es que no se puede tener la misma、no. ley para Cava, que es la ciudad no, más、claro. cara de Latinoamérica, con Formosa. Pero lo que y、sí、no te puede salir que... lo mismo monoambiente no, en Cava pero, que en Formosa. Pero lo, o sea, lo、no. que sí tenés que tener es una ley marco de mínimo. Total, este, sí, éticos, sí, acuerdo, imponibles al、claro, sí. mercado inmobiliario, que es un lobby, que, que es un mercado concentrador, ¿no?、Eh? Una abuela que recibió en herencia una casa. Claro, sí. Pero bueno, digo, esa es la intervención del mercado. Pero digo, por, por, des, por tomar un tema de todos los que venimos tratando,、sí. pues es interminable. i n t e n a b l e bueno, che, bueno、eh, te tengo que echar. Sí, me voy y le a n a de dar a l a m p o y a n a Paula Mayer. Dale, nos v e m o Y el jueves a las